Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero aclarar un punto, hay mucha gente que me ha preguntado que ¿quién es el maestro? Pues yo mero. <risa> <risa> ah, preséntese maestro, ¿quién es maestro? Alberto usted? García Servidor. Alberto García y es mi esposo, solamente que estamos acostumbrados a que por las clases de baile yo le digo maestro y pues así se quedó la costumbre, ¿sí? Pero sí, sí. que él, quede claro. Que quede muy claro que el maestro es alias Beto. O maestro. Ah, no, no es lo mismo. ¿Cómo está el día de hoy, maestro? Pues mira, aquí estamos en la antesala del festival Flores y Colores de México. Ay, sí, oigan, estamos muy contentos por eso, estamos <risa> a dos días de comenzar. No hay paso que no se cumpla, no hay plazo que no plazo. se cumpla. <risa> y paso también. Sí, también. <risa> por cierto, saludos a Beto, porque ya está esperando los nuevos pasos del día de hoy. Sí, ah, pues, sí, sí, sí. ¿Ah, Beto, SAT. Sí? O sea, Ah, exactamente. Es, Beto Michelle. Martes. A Beto Martes. Sí, sí. <risas> y saludos pues a todos los chicos del SAT. Pero volviendo a Flores y Colores, hacemos una invitación muy formal a toda la gente que pueda asistir a partir del día jueves hasta el domingo, que es del 2 al 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 8 de la noche, en el recinto de Expo Guadalajara. En el Cucurucho. El maestro así le dice que es la parte externa donde ajá. hay como una lona, donde decíamos que hace años disfrutábamos de muy buenos conciertos sí, allá libro, afuera. Ajá. Y ahora ya no se puede hacer eso, ya si alguien se presenta tienes que estar todo apretado adentro y bueno, ya no es igual. Mira, pero... Tengo entendido que una de las, de las intenciones de que se haga en el cucurucho es... Precisamente porque tiene que ver con la pandemia, bueno, es algo que me equivoque, pero yo salgo, saco como conclusión eso, porque está más al aire libre, ¿no? Exacto. Y aparte, como va a haber todas las medidas necesarias para la cuestión de, de la pandemia, como eh, túneles sanitizantes, etcétera, etcétera, sí. entonces pues vayan sin ningún problema, o sea, ahí está garantizado todos los procesos sanitarios sí. para que vayan a disfrutar y sobre todo a tener contacto con las plantas sí oye porque nos hace falta y, y esto está muy bien cuidado por Guillermo porque estamos esperando la visita de niños a él, para él es muy importante que no solamente vayan adultos sino que vayan también niños para poder sembrar literalmente esta semillita y que sean unos adultos muy eh, sensibilizados en, en cuestiones de naturaleza fíjate ahorita con el encierro ahorita que se generó todo este conflicto o la controversia respecto a que si regresaban los niños o no de manera presencial a las aulas. Bueno, yo no quisiera meterme en esos berenjenales, ¿no? Pero es importante porque los niños, o sea, futuro que va a pasar. O sea, siempre se ha visto que cuando hay algún impacto social en una comunidad que impacta directamente a los niños, después hay una hay una pues una respuesta que no sabemos para dónde nos va a votar. Entonces, los niños no están teniendo contacto, que es una cosa fundamental. Sí, con eh, sus amiguitos. Con sus amiguitos. Entonces, va a haber una, unos, unos problemas de tipo psicológico y social, ¿no? Y yo re recién estaba comentando precisamente con Meche, por si ahorita se me viene a la mente el conflicto de, de los talibanes en Apatzingán. Ah, en Afganistán, perdón. Bien, eh, bueno, así de grosso modo... El talibán son los estudiantes. Uh -huh. ¿Eso quiere decir el talibán? Se supone que son los estudiantes que llegaron al poder. Uh -huh. Y esos, esos estudiantes son los niños que se quedaron huérfanos. Porque los rusos y los, eh, los, los soviéticos y los ingleses se peleaban por ese terreno. Uh -huh. Entonces eh, hicieron ahora sí que una masacre de, la, de los de las personas que viven en las montañas, de los habitantes de, de, de Afganistán. Y los niños tuvieron, son los que pagaron el pato, tuvieron que salir de ahí, emigrar a muchos de ellos, de los talibanes, a, a Pakistán. Uh -huh. Entonces en Pakistán el fueron educados en las madrasas. Las madrazas eh, son escuelas de tipo eh, religioso, pero donde son dominadas por el islam. Entonces ellos fueron educados, evidentemente agandallados por la mentalidad, espero que no me estén escuchando aquí porque luego nos ponen una bomba, <risa> eh, fueron educados en el Islam, pero con todo ese caldo de cultivo que tiene que ver con la, con la manipulación de un niño, sí. ¿sí? entonces en las madrazas les metieron todo este rollo del Islam, entonces ellos regresan, regresaron los estudiantes, entonces... Ese fenómeno de que cuando los niños sufren un evento social, una conflagración, algo va a pasar y estamos en esas, ¿eh? Sí. O sea, si el niño la tienes encerrado, no sabemos qué va a pasar cuando sean adultos. Que de hecho, eh, pues es un, es un fenómeno que se está viendo en chiquitos. Por ejemplo, hay unos que están, digamos, un poquitito más libres, los que no iban a la escuela todavía, ¿no? Uh -huh. Ellos, digamos, no saben la diferencia, ellos están acostumbrados a estar en casa. Sí tuvieron quizá, ya los que tienen cuatro o cinco años, ya tuvieron una intervención por medio del internet para estar en la escuela. Para ellos eso es lo normal, ¿no? Uh -huh. O sea, ver a los niños por la pantalla, se saludan, quizás se ríen y ahí quedó, ¿no? Pero de ahí en adelante todos los que ya tuvieron una experiencia de lo que es una clase presencial, que estamos hablando de niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta los de facultad, están teniendo muchos problemas porque les cuesta muchísimo trabajo. Yo estaba leyendo el día de hoy por la mañana. Un, una publicación que hizo Enrique Alfaro, pero lejos de interesarme la publicación del Faro, me interesaban los comentarios. Entonces, ellos estaban eh, haciendo mucho hincapié en esto. O sea, ¿y después nos van a atender psicológicamente o qué va a pasar? ¿Por qué? Porque estamos metidos en las aulas, es muy probable que seamos eh, profesionistas de mediano grado, porque tenemos materias que si no las vemos... Dentro de la escuela, con el maestro, ahí a nosotros nos están pasando de noche. No uh -huh. las estamos entendiendo ni estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por decir, si el siguiente ciclo escolar ya pueden regresar, pero... Y todo este tiempo muchos lo tienen como perdido. Como un rezago. Exactamente. Entonces ellos dicen, vamos a ser capaces de regresar. Los que ya van, por ejemplo, en, hablando de facultad, los que van a, sexto, a séptimo, octavo. A los que van de prepa, que ya van a, ter, a, que es quinto y sexto. O sea, todos los que son el último año. Ellos dicen, realmente vamos a ser capaces de ser unos buenos profesionistas, de terminar la carrera satisfactoriamente. Como los médicos. Exacto. Sí, van, a, van a parar virtual. Exacto, <risa> es, que, es que realmente es muy complicado, o sea, hay, hay parte de los dos, ¿no? O sí. sea, tenemos la razón los que dices no queremos por los contagios, pero también tenemos la razón los que decimos es que psicológicamente es necesario arriesgarse. Entonces, es muy, es muy difícil, ¿no? Como decías tú, es meterte como en sí. muchos problemas y en muchos conflictos de opinión. Sí, eh, y eso de que siempre que at se atenta contra la niñez, luego hay una repercusión. Uh -huh. Mira, aquí a la A lo mejor no lo queremos ver pero lo tenemos ya aquí en la ciudad y en el norte del país todos los desplazados y eh, los huérfanos del narco son ahorita los que andan ahí en los cárteles haciendo destrozo y medio y descuartizadero porque ellos son los hijos o los bebés que fue, que sus papás fueron violentados y asesinados sí. y ellos ni le deben ni la temían pero lo traen ya en el chip exactamente ¿no? y ahí están sí. las consecuencias muy feo pero bueno esperemos a ver que hay que tomar en cuenta también hablando por ejemplo los chiquitos primaria, kinder que probablemente ellos sean mucho más responsables que nosotros eh, esperemos que sí y ellos de ver a los adultos que no te puedes besar no te puedes abrazar no puedes ponerte o quitarte el cubrebocas todo el tiempo probablemente ellos nos den una lección y sean más responsables que nosotros perfecto ¿no? sí. pero bueno ya ese tema está muy triste maestro <risa> <risa> Pero bueno, salió porque realmente pues sigue siendo el tema del día Vamos a mandarle saludos al señor Sergio Fong Que hoy es el segundo día que no sabemos dónde está uh -huh. ¿Dónde está? Es en la incógnita de la vida Pero esperemos que nos esté escuchando uh -huh. Le agradecemos el espacio de la rueda cartonera Espero que no se haya ido a Pekín No creo La mejor librería ubicada en el eh? centro de la ciudad Alias el barrio el chino, chino eh? de Guadalajara Chinolandia. Chinolandia. Ay, Dios mío. Bueno, el día de hoy trajimos un programa más dentro de esta saga de las historias de la salsa. Es nuestro programa número 12 dedicado a esto. ¿Y de quién vamos a hablar? El Septeto Acarey. Del Septeto Acarey a petición del maestro. Acarey. Pero vamos a ir primero a un corte y ya regresamos eh, de lleno con el tema. Primero café.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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Estamos de vuelta. ¿Qué quiere agregar, maestro, de referente pues, a flores y colores? Bueno, que Aparte de eso, de, de estar al aire libre, respirar y tener más contacto con el aire, es, nos, nos dicen que también tiene que ver con cómo son plantas. Hay unas plantas que neces necesitan el sol, ¿no? O y, la luz natural. La luz natural, entonces también tiene que ver con eso. Sí. Oye, y yo hacía el comentario, que, o sea, qué bonito que pa esta, pa esta parte donde todo va a ser lo más natural posible porque vas a poder apreciar realmente el color de las plantas. Sí, sí. Digo, ahí va, algunos lo hemos padecido. Vas al tianguis, en el puesto del jitomate, hay una lona roja arriba y tú ves el jitomate hermoso. <risa> Llegas a la casa, lo sacas para lavarlo y los jitomates están verdes o cafecitos, de todo menos rojos, ¿no? Sí. Entonces no tengan la menor duda en asistir a este evento de Flores y Colores van a encontrar unas cosas maravillosas por ahí van a andar el creador y fundador de este evento la cuidando que todo exactamente, cuidando que todo esto esté muy bien, hecho por ahí van a andar el maestro también, lo van a poder conocer se van a poder tomar una foto con él <risa> <risa> bueno pues vamos, ahora sí maestro Septeto Acarey. Acarey. Es una agrupación musical creada en Lima, Perú, en el 2014, la creó el bajista cubano Reinier Pérez, ah, con este formato tradicional de un septeto que tiene guitarra, tres bajo trompeta, tumbadores bongó y los vocalistas, que vaya que los vocalistas son buenos y lo que le sigue, uh -huh. ¿cierto? Fíjate que es, esto es una vena inagotable de músicos, eh, no muere la música latina, afortunadamente, a pesar de que nos avasalla nuevos ritmos, uh -huh. pero ahí como que sigue y nunca va a desaparecer, afortunadamente. Yo cuando lo escuché por primera vez, la verdad, me quedé bastante sorprendido, y luego sí. dije un septeto tradicional como, Cuba, como los septetos cubanos. Sí. Entonces dije, wow, y la calidad de los intérpretes... Buenísimo. Tremenda, sí, sí, sí. Pues vamos a comenzar a escuchar Por favor, música. Y ahorita vamos un rumbón aquí. Claro, vamos a... a nuestra primera canción del día se llama Carey ya llegó. Uh -huh. Para que quede bien claro. Bienvenido. De quién estamos hablando. Disfrútenlo, chicos. Mm.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Vea, caray. ¿Llegó o no llegó? Sí, sí, llegó. Oye, estábamos comentando que... Qué buenos arreglos, ¿no? Sí, bastante. O sea, te invita a bailar, aunque las canciones no sean tan rápidas, pero te invita así a ¿eh? que te muevas... Rico, oh, sí, sí. ¿no? Sabecito. ¿Por qué te gusta a ti el septeto, Caray? Platícame. Ah, porque, o sea, tienen un ritmo tremendo y si sí, sí dan ganas de, de bailar, Te prenden, pues. Sí. O sea, ahí, ahí tienen una vibra que hacen que vibres. Yo, ¿sabes cómo los tengo ca eh, calificados o, o catalogados como elegantes? A mí me parece un, un grupo de salsa porque cumplen esta parte del septeto. Eh, muy fielmente y me parecen como muy elegantes, su música me parece así como muy definida tienen como un sello muy, muy particular, toman diferentes ritmos, eh, de hecho yo te traigo una sorpresa el día de hoy estoy segurísima que esa versión no la has escuchado, por eso te la traje para el día de hoy, pero así, así los defino yo, cada vez que, que escucho a Septeto es como que estoy escuchando música elegante así, uh -huh. así eso me trae a la mente Sí, es que mira, cuando hay una vibración de algún sonido que te vibra contigo, pues ahí es donde está padre, ¿no? Y eso, bueno, ahorita me recuerda, después espero que hagamos algo, sí. algún programa para comentar lo del balneario donde vamos. Sí. Ahí hay otro sonido y a mí hace vibrar. Sí. Entonces, el ah, de, perdón. No, no, perdón, continúa. De hecho, el domingo estuvimos ahí por enésima ocasión y ahí estuvimos <risa> haciendo ejercicio y todo ese rollo. Y entonces ahí hay un sonido y hay una especie de una atmósfera. Sí. Muy padre, pero afortunadamente ya hicimos contacto con la dueña del lugar y ella nos propuso hacer una serie de actividades que espero que podamos llevar a cabo, que nos dé tiempo. Sí, que lo único que no podemos hacer ahí es bailar salsa, no, es lo no, único. No. Eso sí, va a quedar dentro de la ciudad, no sale, se queda aquí, pero allá vamos a desintoxicarnos, cuerpo, mente, espacio, no hay internet en los celulares, mm. eh, es, a veces no hay ni línea. Nos decía ella que solamente hay una marca de estas líneas telefónicas de vez en cuando agarra. que es la que como que si le andas buscando, ay, ahí puedes hablar por teléfono, ¿no? Y la Pero... intención ella es que hiciéramos campamentos, a mí eso me fascinó. O sea, imagínate dormirte ahí en la naturaleza a menos de una hora de la ciudad. Sí. ¿Dónde lo ves? No, y que te despiertes con un concierto de aves y de agua. Y que no y agua parece de que estás ahí. Y no parece que estás ahí. No, no parece que estás tan cerca de la ciudad. Oye, por cierto, le vamos a mandar saluditos también a Marianita, porque el día de ayer le pusieron la vacuna. Me tocó llevarla y me bueno, pasó pues un fenómeno ahí bien chistosísimos. <risa> la llevé en la moto y dio su, su, su baño de moto. Ajá. Y su baño de pueblo en moto. De pueblo en moto. Entonces <risa> ya se dio cuenta por qué le decía que era mejor en la moto, porque todos quieren llegar en auto hasta ahí. Prácticamente esta generación, yo veía chavos como de 25, 30 años, donde iba a su mamá a darles la bendición cuando iban a entrar a ponerse la vacuna. Para mí fue algo bien surrealista. O sea, cuates ya de 30 años y les lleva a su mami. Oh, Así yeah. como, ay mijito y, Está preocupada y... su mamá por ellos ay, Pues hacen seres <risa> muy débiles Pero bueno <risa> Pues es que ya ves que Desde los memes comenzaron Con este eh, susto de, de que iba a ser la generación Que se iba a poner más mal Sí. que les iba a doler todo, que iban a estar más asustados y bueno, pues se pues hace... Ha habido, des, habido desmayados. Se, se hace un, un pánico generalizado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos tanto tiempo en redes sociales, pues que tu cerebro absorbe todo lo que dice ahí y como mamá, papá, tía, no sé, abuelito, dices, pues... Pero fíjate lo contradictorio. Eh, ahora tenemos entendido que parte de, de la propagación de estos nuevos virus tiene que ver con, con la... Con la cuestión ecológica, ¿no? Con el sobrecalentamiento, el, el exceso de de, de de consumo de energía de manera innecesaria. Entonces van a vacunarse y no se bajan del coche. Se están, están reproduciendo lo que quieren combatir. Claro. Porque desde que no era una fila interminable de autos, nosotros, mira, llegamos hasta la puerta con permiso, con permiso, con permiso <risa> en la moto. Con permiso que atropello gratis. Y la gente en la ca las señoras en la calle, oiga, venga, aquí se la cuido por 50 pesos. No, yo la cuido. ¿No me cree capaz? <risa> sí, la verdad es que debemos de cambiar muchísimas cosas, pero bueno, llevamos... Eh, hoy amanecí yo romántica y, y me mandaron un video por ahí que mencionaban de cosas que como mexicanos nos hace falta. Y creo que esta es una de ellas, ¿no? El, el cambiar, el no querer llegar en el auto hasta la puerta, del lugar donde vas... Eh, puedes caminar un poquito sí. y no pasa absolutamente nada eh, digo yo entiendo como mamá yo entendería la preocupación de, de llevarlos quizás sí, pero tampoco es que lo tengas que agarrar de la mano y llevarlo hasta la puerta Mariana hacía el comentario de que hay gente así de, de papás que los querían acompañar a, hasta la puerta donde ya sí, les decían que, que ya no o sea que ya no se podían pasar otros se querían pasar con ellos para ver que no les ocurriera algo adentro Digo, tampoco es como para tanto, ¿no? Si las personas mayores... Hablemos de más de 60. Algunos pasaron solos, solamente estaban dejando entrar. Cuando realmente el caso lo ameritaba, oye, pues los chiquitos se supone que aguantan más, ¿no? No tan chiquito, ya de 30 años. No, bueno, pero estamos hablando. Marianita no tiene 30 maestros. Sí, también pero no había unos cuates tatuados, lo llevaba su mamá, ¿no? Sí, Del gimnasio y todas las cosas. Bueno, está bien. Saludos a todos los que ya se pusieron su primera dosis. Saludos a Tonatiuh también, que, que ayer se puso ya su primera dosis, que ya él casi ya no le duele su bracito a Maranita sí le duele mucho, pero mañana va a estar como nueva seguramente oye, yo te quiero platicar de los integrantes del del grupo eh, pero vamos a escuchar una canción más y luego ya venimos y hablamos de ellos a ver quiénes son, porque todos son, coinciden en que son músicos y casi todos estuvieron en las mismas agrupaciones cuando eran pequeños, entonces eso me llamó la atención. Un grupo en Lima, ¿verdad? Sí, wow. es que son entre limeños y peruanos uh -huh. eh, entonces está, digo y pues, perdón, cubanos y peruanos y cubanos, sí. ¿sí? Entonces está padre ahí porque tienen muchas cosas en común, de hecho eh, bueno, ahorita que vengamos te platico. A El no, hecho en Machu Picchu. <risa> Vamos a escuchar como segunda canción de hoy una canción muy muy conocida de ellos y mandamos saluditos a todos los que nos la pidieron y se llama Tú eres mi sueño. Donde me digas voy donde quieras estoy eres la única que mueve mis sentidos por eso te quiero Eres mi adoración oye, tú eres mi sol cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Dentro tus sueños y me quedo en tus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 ¿Qué tal, maestro? Ah, pues un clásico. Todos bailan eso. ¿Verdad que sí? Ah, claro. Vamos a mandarle saludos a Angelito hasta Puerto Vallarta, que por cierto tienen un gran problema. Con el ciclón que les cayó. ¿Pero ya leíste lo de los cocodrilos? No. Yo, sé, yo creía que era una broma, pero Ángel me dijo que no. Ay, pensé que eran drogadictos. Ay, ah, no. Es porque... que es que así le dicen a los cocodrilos. Ay, no, yo no a sé. A los que usan cocaína. Pero era una, un chiste malo. Sí, creo que no lo entendí. No, eh, yo soy un poco lenta para eso de los chistes. No, hoy eh, me mandó una, eh, una imagen donde dice que 100 cocodrilos podrían estar sueltos en las playas de Vallarta y Bahía de Banderas. Que tras el desborda del río Ameca. Ajá. El entonces, cuale también se desbordó. Ah, entonces yo de repente dije, ay, va a ser un meme. La gente le encanta hacer este tipo de bromas, ¿no? Uh. Y le pregunté a Ángel y me dijo que no. O sea, uh. que, que está confirmado. Eh, de hecho, dice que por eso ahorita no se mete a la playa. Es que es tremendo. No. Pero él me hizo razonar una cosa. Nosotros estamos pensando en el problema que hubiese con adultos si te metes, ¿no? Porque ellos van a tener hambre. Sí. Pero el problema que le causa a ellos, ellos están acostumbrados a estar en agua dulce. Ajá. Y acaban de entrar, o entraron ya, en agua salada. Entonces, ah. probablemente afecta a su salud. Sí. Entonces. No, pues ¿verdad? sí, es que son de agua dulce los, co los coco. Sí, entonces está, está muy, muy tremendo esto. Pero bueno, vamos a seguir hablando del septeto a Carey, eh, Porque el tiempo, ya sabes que se va rapidísimo cuando uno se divierte. Vamos a hablar un poquito de sus integrantes. Decíamos que Reiner Pérez fue... Eh, quien creó al, al grupo. Él nació en Guanabacoa, en Cuba, y se, se nacionalizó peruano. Llegó a Lima en el 2005, cuando tenía apenas 22 años de edad, y desde el principio le encantó la ciudad. Su talento de bajista lo puso a disposición del circuito salsero local, y al poco tiempo se destacó en la agrupación El Mayimbé de Bárbaro Fines. Adquirió maestría en diferentes ensambles con su natal, en su natal Cuba, perdón, entre ellas el Septeto Monte Adentro, el septeto Santiago Habana y Son Candela. Él es un músico de formación autodidacta, aunque también recibió un poco de asesoramiento con profesores particulares. Uh -huh. Pero creo que el amor que él tiene por hacer esto se nota, ¿no? Es que la música le lleva por dentro. Sí, la verdad, sí. Eh, si ya observas tú lentamente sus videos y uh -huh. con mucha atención, se nota. Uh -huh. es, es la cara, el rostro lo que te dice que él está feliz, ¿no? Uh -huh. Tenemos también... A Carlos Supo, él es peruano y es la voz principal. Es un cantante que maneja eh, gran voz como sonero y bolerista. Tiene un timbre el cual sabe transmitir el sentimiento cubano. Tiene una amplia experiencia en orquestas de salsa y de repertorio cubano como la orquesta Bembe, orquesta Mangú y la orquesta Salsara. Eh, es considerado una de las mejores voces que existen en el Perú. Uh -huh. Se nota, ¿no? Sí, sí. ¿A poco no? Y luego tenemos a Eduardo Muchapiña. Ellos tienen unos apellidos eh, que, bueno, a nosotros pues a nos causa es, gracia. A lo mejor no sé apellidos, sí, humano, no sabemos, ¿no? Pues la, yo... Bueno, yo creo que sí, porque de hecho hay otros dos con el mismo apellido, es familia. Mucha Piña. Ajá. Oh, órale. <risa> Entonces, pues Como creo que poca sí. poca ropa, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, Dios. Bueno, eh, Eduardo Mucha Piña es nacido en el Perú también. Él toca el tres cubano, es músico de vasta experiencia en la ejecución de este instrumento. Durante más de 20 años fue miembro integrante de la orquesta Camaway una agrupación peruana altamente reconocida. ¿Ustedes los mucha piña son varios mucha piña ahí en, en la agrupación? Sí, son tres. Wow. Qué bueno, vole. podría llamarse septeto mucha piña. No, ¿cómo? <risa> <risa> vamos a aventar un volado. Eh, bueno, vamos a escuchar por tercera canción del día de hoy. Es una canción que el maestro nos va a explicar por qué le gusta mucho. Porque él dice que a partir de, de ya es como el himno anfibio, Ajá. la canción se llama Baila Contigo, Ajá, pero ¿por qué maestro? ¿Por qué? Porque para bailar tienes que sentirlo nomás tú, o sea, dices de repente, es que no tengo con quién bailar, pues es que la música te mueve a ti mismo, o sea, realmente al principio de todo eres tú, ¿sí? El inicio eres tú. Entonces tú tienes contacto con la música, tú la sientes, tú te mueves, ¿no? Y la letra pues tiene mucho que decir, pero más que yo hablar de la letra, mejor que la escuchen. Sí, vamos a escucharla, pero sí que nos quede muy claro que si suceden cosas malas, si algo no está bien, no te gustó, va a pasar. Ah. Pero al final de cuentas, el amor y la relación que tengas contigo mismo es lo más importante. Ahí también ¿sí? tiene que ver el budismo zen, ¿sí? no todo pasa, nada se queda. Claro, disfrútenla chico, y seguros la bailamos en la noche. Vamos. No je no las cosas que querías Si no has tenido suerte en el amor no te rindas Lo malo que nos pasa son lecciones no las repitas Si aprendes a quererte te premiará la vida Si alguien tiene más que tú Eso baila, con las cosas no te salgan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 te encantarán. Maestro, estoy viendo que, o sea, que ya faltan 20 minutos y nos faltan como 20 canciones. A Jesús del cuarto, pues tenemos que darle celeridad. Sí, creo que sí. Oye, pero antes que, que darle aquí este paso a, a más canciones, uh, queremos mencionar y hacer del conocimiento de todos nuestros radioescuchas que somos patrocinadores. Del evento Flores y Colores. Sí, claro, así es. Por eso es que hacemos tanta mención. Sí, claro, y aparte porque es necesario. Aparte, o sea, confiamos, es un evento en el que confiamos al 100%. Es un evento que nos gusta porque somos fieles amantes de las plantas. Entonces, bueno, se presentó la, la oportunidad. Les vamos a compartir la imagen eh, donde ya esto se hace formal. Eh, Anfibios es patrocinador del evento y por ahí vamos a estar presentes en la boca de todos los expositores. Esperemos que para la otra edición tengamos la oportunidad de hacer una exhibición de baile, de bailongo. Ojalá que sí. Por eso estamos trabajando así arduamente con todos los alumnos para ver quién dice, yo me atrevo. Uh -huh. ¡Ay! ¡Qué emoción! Oye. Vamos a seguir entonces con esto. Ahí te va la versión que yo te traje. Ellos, segurísima que nunca la has escuchado con ellos ni en una versión de, de salsa. La canción se llama Bésame mucho. Eso ¿De quién no hay es? Mucho de esta, de Consuelito Velázquez. Exacto, pero vas a ver, la verdad es que es una ¿Sí? mega versión. Te va a encantar a todos. Disfrútenla, chicos, pónganse a bailar. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Ik wil je graag Ik wil je verte bij me hebben. Ik wil que mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Samen moe Maestro. Ahí está. Conexión Zapotlán, Zapotlán el Grande, Lima. ¿No? Ciudad Guzmán, Consuelito Velázquez. Pero verdad que está buenísima sí, esa versión. Bien. Yo como que dudaba, no me gusta. Sí, sí me gustó. Sí, sí. La verdad es que me gustó muchísimo. Y vamos a escuchar una más, porque quiero que se vayan Los mayores eh, número de canciones. Uh, fíjate que esta canción a mí me llamó mucho la atención y hasta me hizo enojar. La canción se llama No te enamores de mí. Por cierto, vamos a mandar un saludito, ahorita que estamos hablando de esto de Telmex, de, de Teléfonos de México, le vamos a mandar un saludito a Norma Pelayo, que ella nos, eh, me dijo el día de hoy que va a ser lo posible de estarnos escuchando, así que espero que nos esté escuchando. La próxima semana le vamos a poner la canción que ella nos solicitó, porque el siguiente martes vamos a seguir con Septeto Acaray, pero... Con todos los duetos. Con sus cuates. Exacto, algunos duetos muy interesantes que nos encontramos por ahí y decidimos hacer dos programas, ¿cierto? Entonces, mira, esta canción se llama No te enamores de mí, es como el típico de, no, no, a ver, espérate, mi reina, o sea, nos llevamos muy padre, salimos, bailamos, pero no, no, no, o sea, hay una a la que yo ya le prometí todo y lo que a ella le prometí, pues, no te lo puedo dar a ti, entonces... Pues si quieres, le seguimos como estamos, y si no... Es como la cumbia, quiero ser tu amigo nada más. Exactamente, así que eso no se vale, chicos, pero la canción es muy buena, así que vamos a escucharla. Ay, amiga, cómo llegamos a esto. Hoy llegamos tan lejos y cruzamos esa línea Tú has sido mi confidente Pero aquella noche loca todo pasó de repente Y te confundí con otra Ay amiga Tú sabes que existe alguien Alguien que es inolvidable Que es el amor de mi vida Ya aunque ahora no la veo Tú y yo si algún día ella regresa aquí termina este asunto por eso te pido por favor no te enamores de mí. No te enam Que dat is het. Het is todo Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is het. Het is alguien Het is het. Het is is het. Het is het hoy andemos juntos, sea si algún día y regresar, aquí termina este asunto. Por eso te pido, por favor, no te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo no puedo darte lo que Seguimos EN Andamos desbaratando la librería de la rueda, maestro. De repente bueno. caen cosas y bueno. Pero son como los espíritus. Algo así. La casa de los espíritus. Sí. Vaya que sí. Oye, yo quiero, antes de irnos, porque ya prácticamente nos quedaría el tiempo justo para venir a despedirnos, una canción eh, que me gustó bastante... Eh, Muy movida, muy bailable del Septeto Acarey. Ya ni te conté la historia de los demás músicos, pero están Jorge Valido, Gustavo Muchapiña, Bernie Muchapiña, Luis Cuenca y Michael Horizondo. Ándale, cara. Literal, Michael, ¿eh? Sí. No, es de que yo pronuncié mal. Sí. <risa> Haciendo la, la aclaración. Yo sé que te va a gustar, eh, muy buena para que veas cómo ellos hacen como estas mezclas. Y la siguiente semana que estemos con los duetos vas a ver qué, qué impresionante es y cómo cambian ellos, se Son incorporan. Como camaleones. Exacto, a, al momento de, de tener al artista invitado, eh, se fusionan Ajá. bastante bien, entonces te va a gustar. Pero por el día de hoy, la última que vamos a escuchar ya para regresar a decir adiós se llama Ponme una cerveza. Está buenísima. Hoy, hoy la voy a olvidar. Esta noche voy a ser libre, voy a ser yo. Su amor fue un desperdicio total. Yo le di lo mejor que tenía y no lo aprecio. la ciudad la gente está escuchando Pome una cerveza del septeto a carey. Súbame la música que hoy celebro mi libertad Por toda la ciudad la nueva canción del septeto Acare. Esta noche que ya soy libre voy a decirlo cantando. Quiero amanecer bailando. Voy a ser Ah, tremendo. Ni modo, la que sigue. Si ya sí. esa no funcionó, pues mira, nos tomamos una cervecita, bailamos otra. Y, ¿y qué más. Next. ¿No? Sí. Me gustó muchísimo este programa, maestro. A mí también. Y la próxima semana parece que vamos a, a no, segundar. Nos quedaron pendientes ahí eh, algunas cancioncitas, pero queremos pedirles también que nos sirgan, que nos sirgan, que nos sigan en Spotify. Eh, ya incluso hay otras plataformas que les vamos a compartir ahí por medio de la página de Facebook, donde ya nos autorizaron a estar subiendo todos nuestros programas, ahí les llaman ellos episodios, uh -huh. eh, pero ya estamos aceptados ahí, estamos aprendiendo con esta tecnología. Eh, Renovarse a morir. Claro, no, no nos queremos quedar atrás y queremos, eh, tener esta, queríamos tener esta nueva opción para poder compartirles, entonces les invitamos a que nos sigan por medio de estas plataformas, ahí en Spotify está fácil, nos encuentran como anfibios, uh -huh. fácil, así estamos. Eh, nuestro logo... Eh, vamos a describírselos así rapidísimo, nuestro logo quedó sobre un fondo verde, digo fondo negro, perdón, las letras son verde. verdes, bueno ya me quiero ir, ya no ah. quiero hablar, eh, y dice Anfibios Radio, entonces muy fácil, nuestra ranita ahí está, somos una marca registrada, la podemos utilizar donde nosotros deseemos entonces pues invitamos a vamos a estar nombrando lista a todos los alumnos, sí. vamos a ver quién realmente ya nos sigue, y los que no nos sigue paga la clase doble una estrellita, ah, <risas> bien helada bien helada, pues gracias chicos a todos los que nos prestaron sus oídos, hay que decir adiós maestro, adiós, nos escuchamos el próximo martes, gracias